El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba que quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacobo,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 Palabra del Señor Gloria a Señor Queridos hermanos y hermanas Querido hermano obispo víctor hugo sacerdotes religiosas que están aquí colaboradores con rayas es un gusto de estar aquí con ustedes en esta fiesta de la inmaculada concepción que es la fiesta de la diócesis de escuintla ayer celebré en Guatemala dos misas en honor de la Inmaculada y yo olvidé mi homilía porque no sabía que es la fiesta que celebramos pero más o menos yo dije a la gente el ejemplo de María en nuestras vidas María es un ejemplo de modelo para cada uno de nosotros de seguir los mandamientos de Dios. Y ella mostró a nosotros algunas virtudes muy importantes para que podemos ser buenos servidores al Señor. Primero, la virtud de humildad. Ella era humilde, qué significa de ser humilde? De ser humilde significa que la persona no pretende y no esconde. No pretender lo que no es y no esconde lo que tiene. Tiene que ser una persona verdadera en la primera lectura hemos visto cómo ha caído el primer hombre porque quiso pretender de ser igual a Dios humildad es una virtud donde nosotros aceptamos lo que somos y que Nosotros con esto somos felices y buscamos de cumplir nuestros deberes Según la voluntad de Dios, conociendo nosotros, conociendo nuestra identidad Si es sacerdote, pues yo voy a cumplir mi deber como sacerdote si es religiosa, pues de ver pero de ser humilde no necesita esconder no necesita esconder nuestras nuestros talentos la voluntad de Dios es de ser verdadero verdaderoas personas y proclamar al mundo quién somos segundo es de tener confianza al Señor. estoy seguro que cada uno de nosotros a veces tenemos momentos de dificultad, de tristeza. a veces somos confundidos de los acontecimientos de la vida. la confianza en Dios nos da la fortaleza cuando las personas ponen un sentido religioso en sus vidas en los acontecimientos que pasan en nuestras vidas en nuestra comunidad allí podemos entender la vida cuando nosotros no hay un sentido religioso en los acontecimientos cuando nosotros no consideramos la voluntad de Dios en todos los acontecimientos que pasan las personas quedan confundidos y a veces se equivocan pierden su identidad y quieren hacer cosas que nos Son correspondientes a su identidad Por eso se confunden la persona Y confunden también las otras personas La confianza de Dios Cuando nosotros damos espacio a Dios En nuestras vidas, en nuestras comunidades Dios va a entrar en ese espacio Cuando nosotros no damos espacio Espacio a Dios de actuar. Dios va a ser simplemente un observador. No podemos resolver problemas solo con nuestras manos. Por eso hay tensiones, hay violencia, hay odio. Hay todas cosas que destruyen la convivencia pacífica de la gente porque qué? Porque quieren resolver todas las cosas y problemas según los manos humanos Olviden que hay un Dios que resuelve todo. Y nosotros somos solamente instrumentos. Y así la Virgen, la tercera lección. Yo soy su esclava. Haga lo que hace o lo que quiere. Según su voluntad Es fuerte Porque a veces no podemos aceptar Que cosas Que pasan Son de Dios Porque siempre viene a mí Cosas malas Dios tiene plano Y Dios tiene todo Así que, más que confiamos en la voluntad de Dios, más podemos funcionar como su instrumento. Y María, cuando aceptó su papel, no sabía qué papel o qué va a pasar con ella. Todo el día, tú deberías ser madre de Jesús, madre de Dios. Se sorprendió, que ¿qué papel es este? ¿Qué voy a hacer? Pero tenía la grande fe y confianza en Dios. Es por eso que Dios acompañó a ella desde el inicio hasta el fin. Ahora, esta Inmaculada Concepción es más aún una fiesta de pureza. Buscamos de ser puros como la Virgen. Puros en nuestros sentimientos puros puros en nuestros pensamientos y sentimientos, puros en nuestros corazones. Dejamos lo que nos hace mal en corazón. Este es importante para tener paz. A veces es muy importante de tener esta virtud de paciencia. Y voy a contar una historia para que usted ustedes ríen un poquito. Cuando me nombraron nuncio apostólico en papúa Nueva Guinea, en Islas Solomones y Trímulo Oriental, allí en el fin del mundo, en el Pacífico. Yo llegué allí, oscuro, no hay nada, la civilización todavía está muy atrás después un obispo me dijo señor anuncio si usted desea sobrevivir aquí usted necesita una virtud ¿cuál es esta virtud? la virtud de paciencia porque aquí pasan cosas sorpresas así que Debería tener fuerte la virtud de paciencia Está bien Después de cinco años y medio Cuando el Papa ya dijo Basta en Papua, usted va a ser nuncio en África, en Tanzania Yo llamé el Obispo Mire, señor Obispo Aquí en Papua no necesita solo uno, una virtud. Nosotros aquí para sobrevivir necesitamos tres virtudes. Ah, tres. ¿Cuáles son los tres los dos? Yo dije, tres. Paciencia, paciencia, paciencia. Son los tres. Es importante. A veces cuando nosotros estamos intenciones humanas, en nuestras casas, porque nosotros somos humanos Se tensiona entre nosotros La virtud y paciencia es muy importante De ser paciente, porque es allí que Dios entra Con la paciencia Y después, aceptar la voluntad de Dios De dejar la mano de Dios de guiar nuestras vidas Allí en Tanzania, yo visité una diócesis grande, pues Escuintla es grande también, pero allí dicen que diócesis de Arusha. Y cuando llegué en el aeropuerto, la gente, ya, un, un muchedumbre que no podemos... Si toma mi mano, yo perdí la el anillo, porque ellos quieren tomar la mano hasta por allí. Si no come mi mano, puede tocarlo, pero no como Después, era la inauguración de una iglesia. ¿Qué pasó? Allí, en la iglesia, cuando hemos ya empezamos el exubispo dice vamos afuera pues hemos hecho las cosas después pasó alguien alguien con motociclo, motociclo con una bomba una granada echó a nosotros delante menos mal que no echó bien y se cayó al otro lugar pero me da lástima porque no cayó a mí Pero cayó al coro y pobre porque tres murieron y 85 fueron heridos algunos cortados las manos o las gambas uh, las patas este es una voluntad de Dios porque si no si él hecho bien no estoy aquí delante de ustedes Estoy abajo tierra. Por eso, tenemos que aceptar a veces que la mano de Dios está con nosotros. Y si Dios no quiere, no quiere. Si Dios quiere, pues quiere. Después me nombraron, nuncio como dice eh, Monseñor. Y así termino porque yo tengo otra visa en la capital a las tres en los países árabos, árabes, son siete países, Kuwait, Qatar, Bahrein, eh, Emiratos, Oman, eh, Yemen, Arabia Saudita, siete, yo tengo que viajar, pero mi residencia era en Kuwait, y Kuwait era estricto, en Kuwait hay una iglesia, donde yo celebro la misa cada domingo a las cinco y media hay mucha gente solemne en ese domingo el párroco dice tal vez cambiamos de usted este domingo celebra las nueve y media porque hay una consagración de algo y no a las cinco y media ¿qué pasó en ese día? en la misa de las cinco y media, desde allí llegó un árabe con todo vestido, con, un, con una arma blanca así larga, y e, e, corrió hasta acá, al padre que estaba hablando, pobre padre, y dice, ¿dónde está este babo? ¿dónde está? Yo no estuve ya no la anunciatura, durmiendo son acontecimientos que nosotros podemos reflexionar que cada uno de nosotros tenemos todavía un deber de hacer y no habla de Guatemala cuando llegué aquí ustedes saben todo en pocas semanas una avioneta que quiso aterrizar propio en nuestro edificio y aquí estamos y confiamos en la Virgen Yo he dedicado la vida a la Virgen y a Dios, y que yo siempre repito esta frase de la Virgen de hoy, o del de Evangelio de hoy. Yo soy tu esclava, haz a mí lo que su voluntad, y voy a seguir. Amén. En este momento, el Padre Ruperto Marroquín Diegues, Vicario General de la Diócesis y Párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de María, Catedral, donde se rinde culto público a esta imagen, se dirige a Su Excelencia Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla, solicitándole la consagración de esta venerada imagen. excelentísimo monseñor víctor hugo palma paul obispo de nuestra diócesis de escuintla una vez escuchada la inquietud de la junta directiva miembros y colaboradores de la cofradía de la inmaculada concepción fieles que forman parte de esta comunidad parroquial cuya iglesia se ha constituido como catedral de la diócesis de escuintla Y de devotos que frecuentan esta parroquia. Solicito humildemente a usted, excelentísimo Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de esta diócesis, la consagración de la cuatro veces centenaria imagen de la purísima y limpia Concepción de María, nombre con el cual se le ha conocido desde que fue colocada para la veneración y culto en esta iglesia catedral. Devoción que el Papa Pío Nono definió como dogma de fe, el 8 de diciembre de 1854, de la cual hoy se cumplen 169 años, y que en ocasión de su 150 aniversario, esta imagen fue coronada por Bula Pontificia de su Santidad Juan Pablo II, el 8 de diciembre de 2004. Constituyéndose para nosotros, presbiterio y fieles de esta diócesis, signo visible de evangelización, encomendándonos siempre bajo su protección. Querido Hijo, habiendo escuchado la solicitud que me haces en nombre del Pueblo Santo de Dios, te pregunto, ¿pose en constancia de que el culto a esta imagen es de profunda veneración?, ¿Y se ha mantenido de forma constante en medio del pueblo cristiano? Excelentísimo, Monseñor, Padre y Pastor de nuestra diócesis. Siendo parte de todo el proceso para presentar esta solicitud a su persona, puedo decirle con toda certeza que sí poseemos constancia. Y como sustento de esta humilde petición, presentamos la reseña histórica del culto de esta imagen tan entrañable no solo para nuestra parroquia sino para todo el pueblo de dios que peregrina en la diócesis de escuadra el señor juan miguel cabrera soto asesor de la cofradía de la inmaculada concepción se dirige a su excelencia monseñor víctor hugo palma paul para presentar la, la reseña histórica de la imagen Según extractos de documentos y recordaciones floridas, tiene el pueblo de Iscuintlepeque la advocación de Nuestra Señora de Concepción y un majestuoso templo magnífico y excelente, de elegante fábrica y bóvedas muy fuertes. Y la primera que hubo en su capilla mayor se fabricó siendo corregidor de este partido Don Francisco de Fuentes y Guzmán, mi padre, con alguna costa de su caudal y dones suficientes del pueblo. Una recordación florida de 1.643 a 1.700. Según Fray Francisco Vázquez, en su crónica de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala, que le escribiera a finales del siglo 17 agrega en un acta el cabildo de, en fecha del 30 de julio de 1530 y otra el 9 de noviembre del mismo año, siendo Fray Toribio muy devoto de la concepción de María, se pidió en la entonces capital cercana, la actual ciudad vieja, para fundar una ermita a nuestra limpia y purísima concepción. Agregó Vázquez que se añade la gran devoción del venerable padre Fray Toribio al misterio de la purísima concepción, como escriben los que tratan en su vida apostólica y corriente tradición al pueblo de Izcuintla, que bautizó y educó como quien sabía también en lengua mexicana que hablan sus moradores que hoy están al cuidado de la religión de nuestro padre santo domingo le dio por titular a la iglesia que él fundó la purísima concepción de nuestra señora coronación pontificia en la fiesta patronal del 8 de diciembre la patrona de escuintla que ha sido venerada desde el siglo 17 Coronada por bula papal de su santidad Juan Pablo II en el 150 aniversario del dogma de la inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre del 2004 por el enviado de su excel, por, su, por el enviado su excelencia reverendísima Monseñor Bruno muzarón, nuncio apostólico de su santidad en Guatemala. Con motivo de la visita de su excelencia, Monseñor Francisco Montesillo Padilla, nuncio apostólico del Papa Francisco en Guatemala, quien preside esta Eucaristía, Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, concede el honor de consagrar para el culto de devoción pública la imagen de la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis de Escuintla. Excelentísimo Monseñor Francisco Montesillo Padilla, nuncio apostólico del Papa en Guatemala. Agradecidos todos, Monseñor, por su presencia entre nosotros, como obispo por mandato de Dios y la sede apostólica de esta diócesis de la Inmaculada Concepción de Escuintla, pido y concedo a su excelencia de consagar esta imagen de la bienaventurada Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción venerada por cientos de años por el pueblo católico de esta tierra de Escuintela. Excelentísimo Monseñor Víctor Hugo, Obispo de Estadiocesis y su presbiterio aquí presentes, queridos fieles del Señor, una vez escuchado el testimonio que fundamenta su solicitud, así como los méritos artísticos y devocionales que posee esta imagen, como anuncio apostólico del Papa Francisco en Guatemala, manifiesto el deber y la alegría de consagrar solemnemente esta amada y venerada imagen de la purísima y limpia concepción para gloria de Dios y santificación del pueblo de Dios que peregrina en Escuintla. Nos grasso, Señor, de todo coraçó. Te damos gràcies, Señor, cantamos para ti.